Esta Uquito... de Papo, no no no no no no, es no. dividido es dividido pero bueno este eh, era luguito de de luguito de le mandamos un cariño sí, ¿sí? le mandamos ¿eh? un saludo contra partidazo con sí, y sabe, no dos invictos ¿no? La policía sí y la... ahí entra la la visitante o no entra No no no la policía de Dijo Junín no. la departamental ahí en Junín Dijo determinó que, no. que el partido es sin público visitante Sin público visitante solamente público local. Si la policía para, para prevenir, para de carácter preventivo, porque entienden cómo puede llegar a ser sí. la situación, determina esto. Es un juego de palabras, pero digamos es de carácter preventivo, pero no previene que si el de San Lorenzo va. Ellos dicen directamente no, no hay vaya, público claro. visitante, no se venden entrada al público visitante. Eh, listo Si bueno, va a haber bolonqui Y no lo pueden controlar Es eh, preferible que no vaya Es una lástima Pero prefiero No sé no cuándo juega Sarmiento al fútbol eh, No sé si habrá algún amistoso hoy Algún amigo nos va a decir Pero bueno eh, Me parece que lo más importante también O sea, saben lo que pensamos al respecto que más lo queremos que vayan las dos hinchadas y siempre. Si se pueden organizar pero... buenos espectáculos, claro, pero hay que organizarlo bien y visitante y, que y vos hacerlo bien. Organizar. Hay que organizar. Porque además bien. la infraestructura de los claro, estadios de la Liga Nacional chiquita, a veces sí, no, no te permite no. hacer buenos operativos no. de seguridad. No. Entonces también hay hay que cuidar el producto. Hay y tal que... vez. Pero Huguito, está yendo más gente, ¿eh? Está yendo más gente. Sí. Lo que pasa es que el muy deportivo eh, es muy, es muy grande. grande también, es muy grande un partido. Este, de primera, así de primera fase, este la gente está también elige un poco, eh, y sí, porque Boca viene, no venía también viene de pagar el clásico, ah, viene de pagar el clásico, viene de pagar el clásico, entonces este también puede ser que tenga razón que haya alguna entrada que sea más cara que otra, eso también puede ser, eso no lo ponemos en duda y obviamente el que el que pone el dinero para pagarlo tiene todo el derecho a decir yo lo pago porque me gusta el básquet pero es caro, también lo puede decir Este, sí. pero bueno, la gente puede comunicarse el 45, 35, cinco treinta y cinco cinco mil setecientos. En varios lugares eh, están haciendo Eh, combo por tres partidos Con modificaciones sí. En otros lugar están pidiendo algunas cuestiones solidarias Como la campaña de Sionista si ahorita es una campaña Que vos, que eh, vos llevas, llevas alimentos, alimento, alimento, ropa Exacto Y entras también sin sin, sin dejar ver, el marguito de tu entrada Hugo, no, Hugo nos habla por su argentino Por su argentino y por lo que vio ayer en y televisión Por lo que vio por la tele eh, sí, exacto. Y lo, lo entendemos Y le mandamos un saludo grande a la gente de Argentina Y estamos ayer. de acuerdo con que llamen y que dejen cualquier lo tipo de mensaje A Damián Fumplió Fernández Nuestro mensajero, el palomo mensajero que tenemos Pirulitos. ¿Quién? ¿Argentino? Sí. sí. muy bien, muy bien. Eh, ¿Querés hablar con un santiagueño? Sí. ¿Tirador? No solo tirador, es sí. encestador Depende también. Depende de lo que tire. Eh, no, no, a tiro salaro, tiro salaro, ah, agarra la pelota, vos la... también. Que... Este... El tipo jugó un mundial, dirigido por Guillermo Narvarte, fue compañero de Fede Aguerre, Eh, de Facu Piñero del Penca Aguirre de Matiano Sedal eh, de Leandro Sechi y fue en, en Serbia que jugaron en aquel torneo mundial aquel equipo dirigido por Guillermo Navarte salió, si no me equivoco, sexto, él me va a corregir eh, en Novi Sad. Mira, en Novi Sad. horarios de 6, 7 de la mañana y nosotros estábamos ahí transmitiéndolo con con el amigo David Carlin Enzo Ruiz, ¿cómo te va? Buen día Matías Traverso Fabián Pérez te saludan Buen día chicos, ¿cómo le va? Es así, no Sad era el Mundial donde jugaste, ¿no? Era, sí, sí, no ¿En Serbia? Exacto, en Serbia, sí, sí. Qué lindo recuerdo, ¿cuánto tiempo pasó ya eso? Sí, sí, la verdad que ha pasado un tiempo, eh, gracias el sexto puertos que hemos obtenido, así que... son sí, muy lindos recuerdos. Y, y, y, y, y buena buena actuación de Argentina ahí, ¿eh? Sí, sí, sí, pero te digo... Fue una, una muy buena actuación la que tuvimos, así que, y bueno, quedó una muy buena amistad con todos, nos seguimos hablando, nos seguimos encontrando, así que, más que más que lindos recuerdos. Sí, y muchos compartieron este equipos y están compartiendo equipos hoy por hoy, ¿no? Exactamente, sí, sí, tal cual. Este, bueno, a ver, lo primero que se te pregunta... ¿Cómo estás de la lesión? Me contaste que estuviste entrenando, me contaste que estabas completamente recuperado. ¿Cómo, cómo te sentís vos? ¿Cómo andás? Eh, bien, bien, muy bien. La verdad que la lesión ya quedó atrás. Eh, después, bueno, que, que sucedió lo de Olímpico, eh, me junté con, con, un, con un cuerpo médico que, que bueno, decidimos tomarnos el el tiempo necesario para para hacer bien las cosas para que el desgarro del gemelo este vuelva a estar bien, cicatrice bien, se hizo un tratamiento para para que todo quede mucho más fuerte, así que, así que bueno contento, entrenando sí como decías vos, así que, así que bueno, tratando de, de volver a ponerme un 100% eh, quedó atrás olímpico, como bien vos dijiste, etapa de preparación Eh, justo te, te lesionás en el gemelo Llega el reemplazo Viene Fede Van Laque eh, Quedás ahí eh, Stand by que no, que no tenías equipo Arranca la liga La desgracia La mala fortuna eh, Una ficha de más como, co, co, como todavía Quilmes tiene Parece como que cerró todo Para este arreglo De Enzo Ruiz Para desembarcar en Quilmes de Mar del Plata Contanos cómo fue eh, Sí, bueno eh, Como decimos Eh, lo primero que quería era estar con el alta definitiva, se venía haciendo, venía haciendo entrenamientos todas las semanas y cada fin de semana había un control para ver cómo estaba el gemelo, cómo venía reaccionando a todo, y bueno, eh, lo había hablado con mi agente, que ni bien el médico me diga que estaba apto, que el gemelo estaba bien, que no iba a sufrir más nada, eh, iba a ser el momento en el que bueno íbamos a salir al mercado a ver qué opción este, podíamos tener mismo día que me dio la alta recibí el llamado de de Leandro así que así que bueno me interesó muchísimo y por suerte se se hizo todo rápido y, y bueno pude pudo después llegar a, al acuerdo con Quilmes no y, y ese acuerdo porque también está bueno explicarlo eh, como aquí me le falta una ficha mayor va a ser temporario o ya estás arreglado por toda la temporada? voy por toda la temporada, ah, mira eh, al qué principio bien. entro creo que por la ficha del por un recambio digamos por lesión pero después me quedo por toda la temporada claro claro por por lugar. Los, Quilmes tenía que, un, pues. un lugarcito más para una ficha mayor pero en algún momento también hubo una posibilidad en eso eh, teniendo en cuenta que no sé no a ver Quilmes no había definido concretamente por por su gira en Junín y en Bahía Eh, y a partir de las lesiones el tiempo de las lesiones y, y, y establecer clínicamente que era lo que tenía Maciel y que era lo que tenía bueno, Luca Vildosa que finalmente va a ser operado en algún momento también existió la posibilidad de que llegues de manera temporaria por dos, tres meses y después ver en función de la recuperación de tus compañeros sí, sí, de verdad eso también se, se lo había hablado este, pero bueno después se llegó al acuerdo rápido de, de llegar por toda la temporada eh, bueno Finalmente eh, tenés equipo, finalmente vas a jugar la Liga Nacional una temporada más. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué sabes de Quilmes? ¿Qué conocés de Quilmes? ¿Cómo ves la temporada hasta aquí, de lo que pudiste ver por televisión? Eh, bueno, creo que eh, no, no era el arranque que, que esperaban, pero creo que lo está pasando a la mayoría de los equipos en la Liga. Eh, las pretemporadas han sido muy cortas y y bueno, va a tomar un tiempo que los equipos se acomoden, y bueno, Quilmes tiene un muy buen plantel de, con jugadores que pueden revertir esto, así que bueno, ahora me sumo para aportar mi granita de arena, y también vuelvo a repetir eh, para dar una mano para revertir esta situación, ¿eh? que creo que se lo puede hacer tranquilamente. ¿Cuándo vas para Mar del Plata, o ya estás en Mar del Plata? No, todavía no, eh, la idea es llegar el fin de semana, así eh, pues es que es otra vez una nueva mudanza y y bueno tengo que tengo que desocuparme de eso pero el fin de semana calculo estar estar llegando eh, más tarde del domingo estar estar por ahí bueno y qué le puedes aportar aquí el Enzo? mira primero que nada hay que ser realista yo este, tuve muy poca pretemporada si bien me estoy entrenando pero me falta agarrar ese ritmo de juego de del 5 contra 5 de de lo que es el juego en sí, sí. Eh, así que una vez que me ponga bien 100% por bien con el tema del básquet bueno eh, empezar primero este aportando algo en defensa y después bueno las opciones adelante te la da el partido te la da el juego este yo estoy para lo que el técnico disponga en que necesite lo voy a hacer hasta hasta agarrar el ritmo de el ritmo de estar 100% por ciento bien Encito, nada queríamos estar con vos en este momento, que tengas una buena temporada, que termines bien el tema de la mudanza, vos, tu familia y, y que te puedas este bueno poner a punto para, para poder tener una temporada competitiva en, en Quilmes de Mar del Plata y, y bueno la suerte de, de haber conseguido algo rápido después de la salida de Olímpico, ¿no? Bueno Mati Fabi, muchísimas gracias de eh, por estar siempre y bueno por la buena onda, así que un abrazo grande, nos estamos bien, chao. Abrazo enorme, Enzo Ruiz, el nuevo jugador de Quilmes de Mar del Plata, confirmado en el día de ayer, nosotros lo veníamos manejando hace un tiempito, que, que Enzo, este... Eh, y tampoco quisimos preguntarle por, por, por su salida de Olímpico, porque sabemos que por ahí no, este, no, no, no tiene mucho como para, para poder contarnos. Eh, pero bueno, fue recambiado en su momento por, por Federico Balacque, y eso hizo que se quede sin, sin equipo. Eh,